Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo en el que quiero hablar sobre uno de los filósofos más destacados de la antigua Grecia, Posidonio. Este gran pensador nació en el año 135 a.C. en Apamea situada en la región de Siria. Fue conocido por sus contribuciones al estoicismo, una corriente filosófica que promovía la independencia del individuo y el control de sus emociones. A lo largo de su vida, Posidonio escribió varios tratados y fragmentos que nos ayudan a comprender mejor sus conceptos fundamentales. Uno de los aspectos más destacados del pensamiento de Posidonio es su enfoque en el autocontrol y la serenidad emocional. Para él, la felicidad se encontraba en la virtud y en la capacidad de dominar nuestras pasiones. Posidonio decía... El sabio no se deja dominar por las emociones ni sigue sus impulsos, sino que las controla y las guía de acuerdo con la razón. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre la importancia de no dejarnos llevar por nuestros deseos y emociones desenfrenadas, sino más bien aprender a equilibrarlas con nuestro razonamiento. Otro concepto central en el estoicismo de Posidonio es la aceptación de la naturaleza y el destino. Para él, el universo estaba regido por una ley natural y cada individuo debía aceptar su papel en este gran orden cósmico. Según Posidonio, la vida humana está conectada con el Deidad Divina, que es la razón cósmica que gobierna todas las cosas. Esta idea nos invita a reconocer nuestras limitaciones como seres humanos y a aceptar que algunas cosas están fuera de nuestro control. En lugar de resistirnos a ellas, debemos aprender a adaptarnos y encontrar la paz interior. Además de su enfoque en la serenidad y la aceptación, Posidonio también defendía la importancia de la amistad. Para él, las relaciones humanas eran esenciales para cultivar la sabiduría y el sentido de la comunidad. Posidonio afirmaba, la amistad es el vínculo más fuerte que une a los mortales, ya que es la base de la generosidad y el apoyo mutuo. Estas palabras nos recuerdan la importancia de rodearnos de personas leales y comprensivas y cómo dichas relaciones nos enriquecen como individuos. Finalmente, es importante mencionar algunas de las obras escritas por Posidonio. Uno de sus tratados más conocidos fue Sobre los deberes, en el cual desarrolla su visión sobre la ética y la moralidad. Otro de sus trabajos destacados es Sobre la naturaleza, donde profundiza en la relación entre los seres humanos y el universo. Estas obras nos permiten sumergirnos en su filosofía y comprender la riqueza de su pensamiento. En resumen, Posidonio fue un filósofo estoico cuyas ideas siguen siendo relevantes hasta el día de hoy a través de su enfoque en el autocontrol, la aceptación de la naturaleza, la importancia de la amistad y sus obras escritas, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y a encontrar la sabiduría y la serenidad en nuestras vidas. Y que estas palabras nos inspiren a incorporar el estoicismo en nuestro día a día y a cultivar una mayor paz interior. Hasta la próxima y que tengas un día lleno de tranquilidad y de sabiduría. Y mi deseo es que te tomes la vida con un poco de filosofía.